11 de la mañana, 12 minutos. Nuestras vías de contacto: el 48640489 y el 48661095. Correo electrónico marencochegmail.com. arroba -gmail .com. Y nosotros, ustedes saben que los viernes tenemos un consultorio de politraumatismos. Y el asunto es que se han metido con uno de nuestros médicos de cabecera. Hablamos de Gervasio Muñoz, del de Frente de Inquilinos Nacional, integrante de Inquilinos Agrupados, que tiene intimidaciones por parte de las inmobiliarias portenias. Pero qué mejor que nos lo cuente nuestro propio. Médico de este consultorio. Gervasio, buenos días. Acá, Diego. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí algo preocupados con el apriete que estás u f r i e n d o por parte del presidente del Colegio Profesional Inmobiliario, Héctor Dodorico. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad, lo que sucedió fue que el presidente del colegio me envió una carta d o c u m e n t o a mi casa. Antes de que llegue esa carta documento、eh, a mi casa, se publicó en las redes sociales. Eh, o sea, el colegio difundió mi dirección y algunos corredores inmobiliarios se encargaron de difundirla、eh, en las redes sociales con bueno, mi fo una foto mía y un mensaje que invitaba a los corredores inmobiliarios a pasar por mi casa, y, porque se difundió en un grupo、eh, donde, de corredores inmobiliarios.、Eh, bueno, hicimos la denuncia porque obviamente se empezó a compartir. Eh, eh, por todos lados hicimos la denuncia y penal y ahora estamos、eh, en 15 días, supongo que tenemos、eh, la mediación. ¿De dónde viene este enojo y esta locura del Colegio Profesional Inmobiliario para señalarte de esta manera y ponerte en peligro de esta manera? Creo que tiene que ver con dos cuestiones:、eh, primero, que la justicia está acompañando el reclamo de, de los inquilinos. ¿Sí? Eh, nosotros planteamos、eh, un amparo y la justicia falló a favor. Y básicamente dijo que sí, que en la ciudad no se puede cobrar、eh, dos meses de comisión, que se tiene que cobrar uno. Y esto es muchísimo dinero, ¿sí? son 1.100 millones de pesos、eh, por año que pierde el mercado inmobiliario, que antes lo ganaba de forma ilegal y en negro. Eso por un lado, pero me parece que en realidad,、eh, o sobre todo, Tiene que ver con que hay un sector de los inquilinos, un sector muy grande de los inquilinos que ya no se dejan robar y que van a las inmobiliarias y se quejan y que denuncian y que conocen sus derechos y que empiezan a tener voz. Me parece que、eh, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con que、eh, hemos podido organizar un sector muy importante. Eh, frente a, al abuso del mercado inmobiliario y la ausencia de políticas por parte del gobierno de la ciudad y de control del gobierno de la ciudad. n o、uh -huh. Gervasio, ¿a alguien se le ha ocurrido hacerte la visita que sugería Dodorico en esta carta documento que hizo circular?、Eh, todavía no. Sí, recibí algunos、eh, mensajes, pero nada, prefiero que, es, que eso tenga el carril de. En la justicia y, y que、eh, empiece o termine ahí.、Uh -huh, totalmente. Gervasio,、eh, para las personas que están escuchando, que alquilan y que pueden este, necesitar de información, de servicios, envalentonarse justamente para reclamar lo que les corresponde, ¿qué vías tienen hoy? ¿A dónde pueden acercarse para poder denunciar esto y formarse principalmente? e s a b e r qué derechos los apañan? Eh, hoy eh, pueden acercarse a inquilinos agrupados. Esto es Emilio Lamarca. 1860, martes y jueves, de 16 a 20 horas, no s o l o para informarse, sino también、eh, brindamos asesoramiento legal gratuito a todos los inquilinos de la ciudad. Pueden también acercarse a la Defensoría del Inquilino dentro de la Defensoría del Pueblo. Pueden acercarse a ASIG, que es la asociación que presentó junto con nosotros la denuncia en la justicia. Ellos también están. Eh, recibiendo denuncias y pruebas para, para demostrar que el mercado inmobiliario sigue incumpliendo y que no hay control por parte del colegio.、Eh, esos son los tres lugares donde pueden acercarse y es fundamental que, que se denuncie y es fundamental pedir factura. De absolutamente todo lo que se paga en una inmobiliaria. Consulta de lo que nos viene llegando este consultorio de politraumatismos. ¿Es、sí. normal que una inmobiliaria pida ver que tengas los servicios al día, por ejemplo, que estés pagando la luz, el agua, el gas?、Eh, ¿Una vez que ya estás adentro de, del departamento? Sí.、Eh, sí, en realidad el propietario tiene esa, ese derecho、eh, de, de certificar que están los servicios、eh, pagos. Siempre y cuando sea eso nada más que entregar una factura, digo, el comprobante de pago. Ahora, si hay eh, eh, métodos eh, más eh, intimidantes que solo presentar un recibo, sí, por supuesto que no tiene ningún tipo de obligación el inquilino de, de hacerlo. Sucede lo mismo con cuando nos preguntan si el inquilino tiene la obligación de, de dejar que el dueño entre al departamento las veces que quiera a ver en qué condiciones está. ¿Sí? Uh -huh. eh, el propietario tiene el derecho de ver en qué condiciones está el departamento mientras tra transcurre el contrato. Lo que no tiene derecho es a、eh, ir a ver el departamento cuando él quiere. ¿sí? Tiene que ser de mutuo acuerdo y tiene que ser con una frecuencia normal. ¿Bien? Lo mismo pasa con esto: con, con el pago de servicios. Tienen derecho a saberlo,、eh, pero solo con entregar todos los meses el recibo de pago, con eso alcanza. Bien, Gervasio, que estés bien y todo nuestro apoyo por esta situación que estás atravesando. Bueno, les agradezco mucho, o ¿eh? Gervasio Muñoz en nuestro consultorio de politraumatismos, justamente por este amedrentamiento por parte del Colegio Profesional Inmobiliario, cuyo titular Héctor Dodorico le mandó una carta documento, pero antes hizo circular en un grupo interno de corredores inmobiliarios la cara de Gervasio y su dirección para que las inmobiliarias vayan a dejarle regalitos, ya que Gervasio viene junto a muchos otros grupos presionando para que las condiciones de alquiler en la Argentina sean un poco mejores.